Ventana y no pensar, t e n e n a Si ya ni siquiera la droga me saca las penas. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena. Y yo la mía la estoy pagando en cuotas con monedas. Volver á no cena, no queda, con queda. r Si yo no tengo más para darte que dos velas: una casada, una novia y una soltera. La colorada, la rubia con la morena. Me llegan y yo esperando que llegara ella. Con la navaja al filo, brillando como estrella. チェックしレる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声をかけてる人はあなたの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなの声かけてる人はあなたの声をかけてる人はあな すぐに勝てないでください。 Tratar de no buscarte, tomarme la medicación y viajar a otra parte. Como mirar por la ventana y no pensar, t e nena, drogado por la habitación, desgastando la suela. La vida todo el tiempo girando como una rueda. Y yo esperando ese momento para ver si se queda. Volver a no cena, no queda con quedar. Si yo acá sigo luchando contra las cuerdas, aún no perdí la fe, pero perdí la fuerza de poder llegar al sitio oscuro, encontrarme con ella.、Y、como mirar por la ventana y no pensar. La、droga me saca la pena, todo bandido algún día tiene que cumplir condena, y yo la mía la estoy pagando en cuotas c o n monedas. Volver a no cena no queda con q u é d a r si yo no tengo más para darte que dos velas, una casada, una novia y una soltera. La colorada, la rubia con la morena, como mirar por la ventana y no pensarte nena, si ya ni siquiera la droga me saca la pena. Todo bandido algún día tiene que cumplir condena, y yo la mía la estoy pagando en cuotas c o n monedas.